Bien bonsoir, chers amis auditeurs. Encore une fois, je suis avec vous, Daniel Fouché, dans le programme connu à travers les zones de la UDO, la station la plus populaire du nord de Sinaloa. La UDO, la station qui vous apporte la culture, qui vous apporte. Tout ce que vous devez savoir pour pouvoir aller au-devant de toutes les situations culturelles et politiques. Ce soir,、euh, je ne sais pas comment vous l'expliquer, j'ai toujours le cœur lourd parce que mon pays, Haïti, est toujours en tristesse et toujours en deuil. Mais il faut continuer à vivre. Nous devons progresser, nous ne pouvons pas nous arrêter et laisser à ce que les situations nous mettent des barrières. Et ce soir, vous allez me permettre d'introduire un peu d'espagnol dans ce programme de cette noche. Porque yo creo que es un poquitito importante que nosotros mezclamos el francés esta noche y el español. Porque f u e bien sorprendido la semana pasada de ver que un alumno. Que está estudiando Derecho en un colegio muy, muy conocido aquí de los Mochis. Me hice esa pregunta: ¿Profe, dónde está Haití? Y cuando le pide al muchacho que esté estudiando, oh, estoy estudiando Derecho, me da tanta vergüenza que no contesté. Y ...yo prometí... me ha prometido de esta noche. De hacer un poquito la historia de Haití. ¿Dónde estás? ¿Cómo es? ¿Qué sistema es? Pero hay tantas cosas para decir que no va a ser suficiente esa hora que me ha permitido la estación, porque solamente dura de 8 a 9, que es solamente una hora. Pero vamos a empezar a decir que Haití, Haití oficialmente es una república. Es un país de las Antillas, situado en la parte occidental de la isla La Española, y que limita. Al norte con el Océano Atlántico, al sur y oeste con el Mar Caribe o de las Antillas, y al este con la República Dominicana. Su territorio comprende igualmente las islas de la Gonav, isla de la Tortuga, el arquipelado de las islas Cayimit. Y la isla de Vash, así como otros diversos islotes de sus aguas territoriales. La inhabitada isla de la n a v a s en español Isla Navasa, es reclamada por Haití ante la administración de los Estados Unidos. La superficie total de Haití se extiende a 27.700 kilómetros. 50 kilómetros cuadrados, albergando una población de 10.000 habitantes aproximadamente. Su capital y ciudad principal e l Puerto Príncipe, gravemente dañada por el terremoto el 12 de enero 2010. El 5 de diciembre de 1492, Cristóbal Colón arriba a la Española, parte de las que serán llamadas Antillas Mayores, y la isla pasa a formar parte del Imperio Español. Antes de la llegada de los españoles, estaba habitada. Las etnias Arawak, indios, caribes y taínos. Su población estimada entonces era de unos 300 mil habitantes. A comienzos del siglo XVII, debido al auge de que había adquirido el comercio informal de los colonos criolos de la isla y que iba a En contra del monopolio que pretendía la metrópoli, el gobernador español Antonio de Osorio ordenó entre 1605 y 1606 la despoblación de las bandas septentrional y occidental de la isla con el fin de frenar esa práctica. Con el tiempo, En las zonas deplobladas de la parte oeste se fueron esentando los bucaneros, hombres que vivían de la caza de reses y cerdos cimarrones, el comercio de pieles y el cultivo de tobacco, tabaco, así como los filibusteros, ambos de origen francés. Primeramente, Ocuparon la isla de la Tortuga y más tarde esos poblamientos determinaron que la parte occidental de la isla fuera reclamada por Francia. En 1697, España cedió a Francia esa parte de la isla por el Tratado de r i s w i c k Constituendos el s e n d o m i n francés. Vamos a parar aquí, vamos a hacer una pausa para escuchar una canción. Una canción que es como el certificado de bautismo. Yo no sé si es realmente la palabra que nosotros podemos utilizar. Es, es una canción conocida de todos los haitianos. Todos los extranjeros. Es como si nosotros h a b l a m o s del cielito lindo aquí en México. Cada vez que tú pides a una persona extranjera, a m e r i c a n o francés,、hey, ¿conoces una canción mexicana? Sí, el cielito lindo. Ok. Entonces esa canción se llama Haiti Shiri. Esa canción fue cantada. Por una muchacha bien joven, de origen alemán, que nació en Capo Haitiano. Ella se llama Ticón. Y la canción otra vez se llama Haití Sherry. Y la traducción, más o menos que por yo p u e d o hacer en español, va a ser el, la siguiente: Haití, mi querida, país más bonitas como tú no hay. Yo ten, tenía que dejarte para saber lo que tú r e p r e s e n t e s para mí en mi corazón. Haití, Chegui, Haití querida, mi querida Haití. Tú tienes playas bonitas, tú tienes mujeres lindas, tú tienes árboles abajo de cual nosotros podemos sentar para recibir la brisa del mar. Haití, mi querida. Donde nosotros hablamos con los vecinos, c u e n t a m o s los cuentos, pidemos cómo está, cómo está la familia, y te invita a la casa por un café, por un trago o a jugar algún juego. Y la canción sigue. Y traducir esa canción en español o otro idioma no va a reflejar realmente. El sentido, pero por favor, escucha la canción que se llama Aichi Sherry. よし Vous venez d'écouter Haïti Chérie, une chanson interprétée par Ticorne. C'est une jolie jeune fille d'origine allemande qui a pris naissance a u c a p a ï t i e n qui a grandi, qui a été à l'école et qui a vécu dans le nord du pays. Elle a tellement aimé Haïti qu'elle a chanté cette chanson qui n'est pas d'elle, mais c'est une chanson très très vieille. Une chanson qui pourrait dire comme l'acte de naissance d'Haïti, qui s'appelle Haïti Chérie. C'est ce que vous avez entendu. Nous continuons maintenant avec l'histoire d'Haïti. Nous pourrions parler de la constitution. Haïti est constitué a n s un format de la république semi-présidentialiste. Según la Constitución aprobada en 1987, pero cuya vigencia quedó suspendida desde entonces en varias ocasiones p a r a la violencia política, particularmente tras el golpe del Estado militar de 1991 a la crisis de 2004, que forzó la intervención de perdón, Naciones Unidas. Mediante el destacamento de la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití, la MINUSTA. t Tras un proceso electoral tutelado por la comunidad internacional en 2006, el jefe del Estado elegido por sufragio universal es René Prival, mientras que la Asamblea Nacional de Haití. Designó en 2009 a j e a n m a x b e l i v e r t como primer ministro. Pero vamos a abrir una paréntesis allí, a, en, en, ese, en, ese, en ese momento. Haití ha conocido todo tipo de gobierno, todo tipo de gobierno. Nosotros tuvimos presidente que no sabía leer, como presidente Salomón. Tenemos presidente negro, presidente mulato, presidente que fueron, n c o m o se llama?, militares. Por el último, por el último, el, el, el pueblo haitiano estaba tan desesperado después de los 35 años de Duvalier en el poder. Un presidente realmente criminal. Que ha matado más de dos millones de personas. Cuando s u b o a su hijo en 1974, el país r e c u v ó un poco de calma. Pero, como el papá fue tan inteligente, el papá, el, el, el viejo Duvalier, antes de morirse hizo un. un, un, un una, ¿Cómo se dice? Un. un cerco. Círculo de gentes、eh, muy c o n o c i d o para apoyar a Jean-Claude, que fue el presidente. Pero como usted sabe, cuando hay dinero, cuando hay poder, hay pelea. Por eso que todo ya se cayó la bicicleta en los años mil, 1986, cuando se cayó Duvalier. Y desde aquí, Nunca tuvimos paz. Fue presidente atrás de presidente, matanza, ejilio. No, no, no. Un desastre. Ataque al pueblo. Como es un pueblo católico, la religión de Haití es católica. Supremamente católica. Pero la religión fundamental de los haitianos es el vudú. Porque somos de África. La mayoría de la gente, mayoría de la gente de los haitianos, son negros de África. Y、eh, yo, si el, en el próximo segmento, v a a explicar por qué vienen los problemas d internos de, entre, de, entre los, de los haitianos. Pero antes de seguir, vamos a escuchar una música. Esta noche va a tocar pura música haitiana, de diferente grupo. Okay, diferente grupo, porque Haití es, una, es un país que, es, que tiene una mezcla de todo: una mezcla de cultura, una mezcla de religión, una mezcla política. Es muy difícil para definir realmente la línea uh, uh, ética de, de, de lo que uno puede llamar,、eh, ¿cómo se llama?, definir en qué línea puede seguir Haití. Escuchamos esa música ahora mismo, que es de un grupo haitiano que se llama Mista. n i Escúchalo. どこを何せし、あこを手元に入れて、お酒を手元に入れて、お酒を手元に入れて、 パートナーのレモンへのベレー 水石川の水石川の水石川の水石川の水石川のの水の水石川の水石川の水石川の水石川の水石川の水石川の水石川の水石川の水石川の水石川の水石川の水石川の水石川の水石川の水石川の水石川の水石川の水石川の水石川の SpongeBobosi. Wonderful. 私たちの楽しみにしてく i さい。